Finalmente, después de casi un año de conflicto con la nación, la ciudad anunció que se va a hacer cargo del subte. Mauricio Macri decidió enviar un proyecto a la legislatura para tomar el control del transporte. La tarifa de 2 pesos con 50 no se modificaría. Rechazan pago a fondos buitre. La Argentina ratificará ante el juez Griesa la negativa de hacer un plan de pago. Timerman pidió ayuda internacional para lograr un mundo libre de estos carroñeros. Israel mató a otro líder de Hamas, el ejército israelí abatió a Ahmed Abu Yalal, uno de los jefes del brazo armado de la organización terrorista. Fue mediante un ataque aéreo en el centro de Gaza, mientras tanto el gobierno de Netanyahu aprobó militarizar 75.000 reservistas. Europa volvió a movilizarse contra los ajustes, hubo protestas en distintos países, Portugal, Italia, Bélgica, Francia, pero España fue un epicentro de movilización, con un paro nacional y el segundo paro nacional en poquitos meses. La Argentina demandará a Ghana, reclamará ante el Tribunal del Mar que el país africano libere a la fragata Libertad retenida desde el 2 de octubre. El gobierno evalúa enviar 50 marinos para reforzar la tripulación que está en el buque. El parzal Tuma es ley. La Cámara de Diputados sancionó la norma por 135 votos a favor, 25 en contra y 26 ausencias. La iniciativa prevé que se pueda pedir la intervención directa de la Corte Suprema en causas que impliquen gravedad institucional. El medio aguinaldo que se cobrará en diciembre estará exceptuado del impuesto a las ganancias. La medida fue anunciada por la Presidenta en cadena nacional y se aplicará por única vez. Cristina Kirchner también adelantó que el año que viene podrían subir el mínimo no imponible. ¿Qué cantidad de noticias? ¿Cuántas? Siete. Siete Siete Son las que elegimos Mucho política Mucho Mucho política <ríe> Mucho Hablo como el chino De la esquina de mi casa eh, Mucho política eh, Y muchas cosas suculentas Acá yo Yo me lo imaginaba a usted seleccionando las noticias o mirando las noticias durante la semana, cayéndose la baba al mercenario de la noticia con los cuchillos bien filosos. La verdad estaba esperando para irme a la feliz, pero sí, también pasó eso. Además. <risa> <La verdad risa> que... Estaba con el cuchillo, nah, con nah, la espalda Para colasado, la claro. Que... claro. <risa> <risa> pero bueno, nada. Así que bueno. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia. Exactamente. Diputados aprobó el Persaltum. La Cámara Baja sancionó el proyecto del oficialismo por 135 votos a favor y 95 en contra para reclamentar el recurso que habilita a la Corte Suprema de Justicia a intervenir en causas de gravedad institucional, pongan las comillas, aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas. ¿Sí? Eh, un dato de color, la UCR, el FAP, el PRO y el CC habían adelantado su rechazo a la iniciativa. Desde hace ¿Y cómo, como co dos meses. ¿Y cómo se lograron los 135 votos? Y con el quórum que dio el Frente para la Victoria. ¿Solo con el Frente para la Victoria y el 135 votos? Y el resto del PJ. Ah. ah. El, o. el O. El O. A pesar de que en todas las otras proyecto de ley, se le tiraron muchos en contra a los PJ Provinciales sí, por lo menos tenían un para sí. que qué ¿De qué se ¿Qué, trata? ¿qué, ¿Qué comillas, no? Comillas, gravedad institucional gravedad, ¿sí, es que ¿No te gustan? No, no, también, también puede estar, porque cada sí. uno lo puede usar, cada uno puede, puede decir, bueno, esto es gravedad institucional o... Exactamente, pero bueno, para que más o menos entiendan, ¿qué, qué, ¿qué corno es el qué cazo, diría Cristina es el persaltum, ¿sí? Sí Es un voy a leer de, de diccionario. Es un mecanismo jurídico por el cual la Corte puede abocarse a una causa judicial saltándose las instancias inferiores. El Poder Ejecutivo podría utilizarlo para acelerar los tiempos en la batalla legal que, por ejemplo, mantiene con el Grupo Clarín por la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Servicio de, de Comunicación Audiovisual. Para para. Esto es. Traducido al español. Sí. ¿Sí? Es. Esto está en un juzgado de lo que sea... Sí, comercial, civil, lo que fuera, Hay una causa Si esa causa se considera gravedad institucional Sí, hay que ver que es gravedad institucional Es como el espíritu de las leyes Bueno, como... Eso puede pasar directamente Sí, a lo que sería la Corte Suprema Sin pasar por Cámara de Casación eh, Tribunal Superior y todo ese tipo Pero de cosas Pero no... En este caso era... Se estaba trabando la aplicación de una ley ¿O no? Sí y Para y eso, eso no hay juzgados puede ser gravedad institucional Para eso hay juzgados Hay muchas otras leyes que están trabadas ahí Y no pasan Bueno, pero si se destraba una, también habría que protestar para que se destraba el resto. Pero no quiere decir que esté mal. No estoy diciendo que esté mal. Me ah, bueno, no, no está bien. Me parece, me parece. Dígame pronto. Dígame de pronto. No, además que tampoco no es contra el grupo, contra el grupo Clarín que fue el que puso todo, toda la, la carne al asador para que ah, no se cumpla no la ley de medio. Sí, pero creo, bueno, yo creo que el, el acu... se tiene que se tiene que desprender Desprende. de licencias. Hay unos cuantos grupos que se tienen que desprender de licencias. Exactamente. O sea, el, yo creo que el 7D va a ser reconocido internacionalmente como el día El testaferro. Sí, el, <risa> donde vos o yo podemos llegar a los sí, medios sí. y no utilizarlos. Exactamente. Sí. Va a ser como chicones, como sí. los propietarios <risa> de chicones. Exactamente. The old vamos sí, a tener. Sí, vamos. Así que. Eh, sí, eso es lo que va a suceder realmente. Eso es lo que va a suceder. O sea, o sea están sí. dilatando yo, con, que, una situación que ya la tienen pensada hace como cinco años. Yo no lo estoy No, pero sí lo que va a pasar es lo siguiente. A partir de que eso se reglamenta, o sea que ahí. A ver, ¿qué es lo que está trabando eh, esto? O sea, esos pequeños artículos tienen una especie de recurso de amparo Que lo que evitan es el artículo 125 y demás Es que se pongan en práctica Esto de el desarme, si querés De, de los grupos ¿Sí? De comunicación audiovisual Audiovisual sí. Lo que va a pasar es que el 7D El famoso 7D o el 7 de diciembre Se vence esos recursos Por lo cual entraría en plena vigencia La ley en toda su, en toda su humanidad Empieza la No, todavía no. Tienen un año para desprenderse de todo eso. ¿Sí? Tienen un año calendario para empezar a desprenderse y hacer todos los movimientos necesarios para que se ajusten al marco de la ley. Todos los grupos la, de la La pregunta, de pregunta es... En ese año pueden pasar miles de cosas. Sí, Entre ellos que metan tantos otros recursos para volver a trabarlas sí, si es necesario. O, nada, seguir poniendo esta cosas. La pregunta es... Sí. Las licencias, por ejemplo, que tiene Clarín... Sí. Puede, o sea, el grupo Clarín puede mantener Clarín... Sí. Puede mantener Canal 13. Sí. Puede mantener TN también. Sí. Y Radio Mitre. Sí. Son, que son los cuatro medios, o sea, los que más, lo más escuchados, los más vistos y los más leídos. Y, y bueno, supuestamente. Está bien, pero no pueden mantener, por ejemplo, los provinciales, las repetidoras, los diarios de segunda. No, no, sí, sí, está bien, pero, o sea, están llorando son. como diciendo va a desaparecer TN va a desaparecer Canal 13, cuando no, en realidad no, no. eso no va a desaparecer. No, no va a ser. Porque no se van a. La, la, la, la, la, el, el, el, ¿Cómo se ¿La ganza del huevo de oro? Sí, bueno. No la van a soltar. No, o no, sea, bueno, está bien. Ahora, ¿cuántas probabilidades hay de que realmente vos puedas salir a comprar uno de esos medios? No, oh, sí, evidentemente. pocas No, no, no, no va bueno. a ser, no va a ser para los pobres. No, no van a ser no. radio comunitaria. No radio todo. para todos. Claro, no sí, es bienvenidos para a la Freeway. Claro, no, no creo que la Freeway... Eh, o sea, un día nos llamemos. Y... Muchachos, miren que ahora vamos a, estamos en Viamonte nueve Ojalá, ojalá. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que están nos está a alguien <ríe> eh, que nos puede llevar a la cresta de la ola? <ríe> Pero bueno. <ríe> para vos, Mario. <risa> Esperamos el ahí, llamado ahí está, ahí está sonando, me parece que suena el teléfono No, no suena Es la tarjeta que me, le debo <risa> Bueno, vamos a pasar a la otra noticia ya Por, No, no pará, pará, pará, quiero decir dos ah, cosas bueno, antes dale. de pasar a esto ¿sí? eh, En primera instancia lo que, quiero, eh, lo que quiero recalcar Es dentro de los opositores ¿sí? sí. Los que ya habían anticipado su, su voto negativo eh, Ricardo Giladera ¿sí? Que es el titular del bloque de la UCR Enfatizó, esta va a ser la ley Clarín La ley del 7D Así la tiró, como si nada ¿Sí? Esto no es una pluralidad de voces, es la voz del gobierno. Y sostuvo que se trata de imponer un monopolio gubernamental de comunicación. ¿Sí? Igualmente admitió que no es un proyecto inconstitucional porque el Congreso puede regular. A la le, corte. le faltaba decir que, que el, el mandato de Clarín dura solo un día y nada más. ¿Sí? que era lo que dice la propaganda, ¿no? Claro. Sí, eh, por lo menos es una propaganda que ahora se lee. O no es necesario leerla. Como la primera <risa> no se entendió un carajo. Claro pero bueno nada eh... ah, entre eso después eh, estuvo Maradita hasta Luis hablando un poco eh, Diana Conti Diana Conti viste que la verdad que cuestionó es que, el gobierno de los jueces a mí, a mí lo que me llama la la la, la frenación por qué se es... frenan la voluntad popular qué voluntad popular no sé el, el, el, bueno Sí, si no querés comprar clarín, no lo compres. <risa> y desaparece. Bueno. No, no, no, no prendas la radio más escuchada, 99.9. No la prendas. No la prendas. ¿Eh? Bueno. Sintoniza la no. Freeway. Bueno, pero un poquito dentro de esto, eh, junto con la reglamentación del Persaltum... Sí. Eh... La Cámara de Diputados también aprobó por unanimidad el giro y giró al Senado el proyecto de ley que establece un resarcimiento económico para las víctimas de la represión durante las jornadas de protesta del 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. Eso es algo que había estado medio cajoneado y salió, sí. Bueno, bien. Eh, por un lado y por otro un respaldo a Otaviano, sí. Eh, Otaviano sin Otaviano, como eh, para ocupar la posición de defensora del, del, del público. Sí, que supuestamente es una Una posición que se, se crea a partir de eh, la ley de, de comunicación audiovisual. Autovi, audiovisual. audiovisual y ¿no? sí, lo que pasa es que está sí, medio sí, dormido. Sí, tengo pocas... Pero bueno bueno, buenísimo, fui. buenísimo. Lo importante es que cada vez por lo menos que las leyes nos respalden por lo menos, ¿no? Sí. O o intenten eso. Sí, ponelo. A pesar de que los abogados la quieren dar vuelta y te cagan siempre. Sí, pero bueno, hablando un poco de cagar siempre, eh, Macri <risa> anunció que se hará cargo del subte. Eh, sí, ya, vamos. Exactamente. Hay aplauso, no hay aplauso, quiero aplauso, no quiero otro no aplauso no para Marilo algo. Gracias. Gracias. Gracias, cachémonos. Sí. Vamos. Gracias. estoy tirando serpentina. Es se a <risa> cargo de algo. Yo me imagino la la la conversación. Gracias, hacemos? No, Mauri, Mauri, tienen que llevarlo. Tienes que llevarlo, ¿verdad? Mira, que, que te, O sea, lo tienes ahí. <risa> y Gabriela también, Ketty, que, que no, no, no, no... No, yo esto no entiendo. No, no, no, no Eso mí... Tendría que profundizar un, un poco <risa> más. <risa> no, no, no te puedo hablar de eso. Es la te Sara te puedo Paylin, hablar de yo. otras cosas. En, en no serio, es la Sara Paylin del, del Sí, pro. sí, no no bueno. puedo no entender. Bueno, eso. luego de 10 meses de detención, el jefe de gobierno porteño enviará un proyecto de ley de la legislatura para que el traspaso sea efectivo a partir del 1 de enero, como tuvo que haber sido desde un principio. Sí. Que, a ver... Randazo uh, dijo que era una buena señal. Sí, Randazo igual no puede decir mucho. ¿Sí? sí Esto bueno. es una pelea de que todos pierden. Todos pierden. Todos perdemos. Todos perdemos. ¿sí? ¿Sí? Especialmente los usuarios. Exactamente. A ver, obviamente el costo político lo estaba pagando más Mauricio por una cuestión eh, geolocalizada, si crees Porque ¿dónde está el... el... Sí, sí que es algo mágico porque esto en la provincia de Buenos Aires no pasa no, no solamente porque no hay porque no subte no <laughs> no sino porque si haces un pozo de la tierra se inunda <risa> no sino porque Scioli es como tiene el, el, el, tiene el poder de Neo en Matrix viste que sí, sí, tipo, sí, se queda sí. parado y que sí, esquiva de la cosa. No, no, no pasa, no le pasa nada es increíble, es un gran candidato pero bueno, después lo vamos a discutir eh, no hizo referencia al mantenimiento sí, lo que Mauricio dentro de su igual por lo que decían Algo del gobierno nacional, algo le va a pasar al subsidio. En realidad, parte del proyecto viene con esto, ¿sí? de eh, que ellos dicen que eh, legalmente les correspondería que le traspasen el subte más los fondos necesarios para poder costear eh, lo que serían las, las subvenciones, y o el, todo el dinero de eh, infraestructura que, te, que en realidad nunca se le puso. Sí. sí. Así no, que... en realidad... Por un lado, hay que, hay que darle la razón y que, bueno... El, sí, a ver, eh, igual, de todas formas, eh, la Ciudad de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de ingresos de todas las provincias. Pero también es la que distribuye el 70% de los ingresos dentro de la coparticipación, coparticipación nacional. Sí, bueno, pero tiene igual, de todas formas, tiene más dinero que lo que puede tener Buenos Aires, por ejemplo. No. Error. Buenos Aires es la otra. <risa> es el otro distrito que más aporta esto, junto con Santa Fe. Sí. No están tan lejos En lo que es proporción No están tan lejos Claro, bueno Pero para hacer una infraestructura Tenés que hacer las rutas Que tenés que hacer En la provincia de Buenos Aires Con lo que tenés que hacer En Capital Me parece No se hacen Porque no se tienen ganas En la gran mayoría de las cosas ¿Sí? La plata se utiliza Para, otro, para otros destinos Como para hacer jugar a las canchitas Del, del show World <risa> Pero bueno, nada. Está bien. Está nada, ahora yo, Está bien, bien bueno, chango. Eh... Es bueno, es bueno igual. En, en, a pesar de todo esto, sí Mauricio igual se tomó el trabajo de criticar al gobierno, sí. gobierno dijo, el subte no funciona mal como un hecho aislado. Funciona acá es peor por culpa de la mala gestión del gobierno nacional. Sí, después Pero... de la tre... si no gestionó no, el del gobierno nacional eso. ¿Y si sí, los subsidios están... eh, A ver, los subsidios Lo gestiona el gobierno nacional. Y además, la la, la, la licencia ¿sí? para poder explotar el subte la da el gobierno sí. nacional. está bueno, tener razón, tiene razón. Es eh, un acto fallido, ¿me perdonás? No, sí, está ah, bueno, listo. Metrovías no lo no tiene gratis, a eso voy. Bueno, sí, bueno, en realidad más sí lo no tiene gratis. El grupo de rollo <ríe> sí, creo que no se, la, se, <ríe> se la revoca para que más o menos sea gratis. La verdad que sí. Pero bueno, después de la tremenda tragedia de 11, de no haber escuchado una autocrítica de la señora presidenta, y lejos de ver un cambio en las políticas, vemos que la gente viaja peor hoy. Hace unos meses No, viaja peor hoy que hace unos meses Sí, y más O sea, caro. el tipo esperó a lo que, que si haya 51 <risa> muertos Sí, sí y, y, y, a ver, hizo una referencia media rara, ¿no? Porque hacer referencia a lo de Once y mezclarlo con el Subte es como Sí poco, poco crudo Pero, bueno Igual siempre, él lo usó como... Él ya lo había usado anteriormente como una herramienta política la tragedia de Once Así que... ¿Y alguien le tiene Vamos que a que sacar... llamar herramienta política a eso. Ah, sí, sí Alguien <risa> le tiene que sacar rédito, ¿no? Sí. el que le saca rédito, eso es sacar rédito para mí que no es sacar rédito sacarle rédito es no salir manchado en primera instancia sí, así, igual, igual, algo, igual ya por... trayéndolo a colación ya sale sí, manchado algo por, lo cual, sí, algo por lo cual vos no pagás eh, costo político es hasta cierto punto un rédito porque lo están pagando el resto en especial tus principales competidores pero bueno, sí. nada bueno eh... estaría bueno que empiece a laburar en algún momento así que como para decir, bueno, puede criticarlo con... con... Con un poquito, o sea, me encantaría no. decir, che, más criminal lo que, lo que hizo, que, caga, que se mandó, me encantaría decir eso, pero no, no lo hace. No, no lo hace, pero es más, dijo, tuvimos el paro más largo en la historia de la ciudad de Buenos Aires, respecto al paro sí. de Subtes. Eh, eso vino acompañado del retiro de la policía. Sí, acuérdate que también, al principio, antes del trapaso, se le retiró la policía. Lo que no se acuerda claramente, Mauricio, es que él retiró la policía, sí, sí. por ejemplo, de los hospitales. Sí, sí, todo, todo tiene que ver con todo, todo sí, tiene sí. que ver con todo. Bueno, bueno, nada, ahora eh, bueno, sí. Sí, tenés razón. Bueno, ¿y, ¿y ¿hablamos nada más o nos vamos a una tandita? ¿Vos qué pensás? Y yo lo único que quiero decir, sí, eh, que me sigue dando vergüenza el conflicto Israel-Palestina. Sí, Al menos 24 muertos en 24 horas en la Franja de Gaza. Eh, la aviación israelí bombardeó eh, centros de población en la Franja de Gaza, lo que aumentó el número de muertes civiles y gastó varias casas pertenecientes a un clan como consecuencia de una nueva táctica utilizada por el Estado jodido... Uy. No sé dónde saqué esto. <risa> que comenzó hace seis días para, de, para detener los incesantes ataques de cohetes de los insurgentes y las mixtas de las AMAS. Sí. mataron a muchos activistas de las AMAS. En realidad mataron a algunos cabecillas. Así que... sí. eh, la verdad que esto es una vergüenza. Y o sea, no el... Solo que no hay el alto el fuego y para colmo, para colmo tenemos un montón de, de, de oligarcas que lo apoyan. Sí, obvio. ¿Sí? obvio. La guerra es un negocio. Obviamente. Y para Estados Unidos creo que más. Exactamente. Sí, según lo, bueno, lo bueno que le pidió apoyo a Argentina, nosotros estamos esperando que nos entregue la fragata libertad y se la mandamos cuando pudamos. Según cuando Buitre el nos la deja de sacar, bueno, Así ahí vamos. Ahora van a ver, ahora, ahora vamos van a ver, para, vamos a ir a, la, a, a ir al tribunal tribunales más. Cuando la saquemos de, de, de gana. <risa> Agarrate, eh, porque <risa> se termina todo se termina. Bueno, vamos a una tandita Porque si no, yo tengo miedo que Memo Me caga a sí. Así que nos vamos a una tandita Síganos en el, como es, en nuestro blog you know, .com. Punto o Y si se quieren comunicar con nosotros youknowtusabes2011@gmail.com O pueden seguirnos a través de nuestro Facebook Barra you know, túsabes, O en nuestro Twitter, arroba you know, Exactamente, ¿Sí? y ahora nos vamos a una pequeña tandita Y después volvemos